Muy buenas tardes, ¿cómo les va, motomaníacos? Arrancando el último programa del año. Bueno, se culmina una Una etapa con el programa que habíamos arrancado el 11 de septiembre. Así que, bueno, muy contentos de haber p o d i r o estar en esta, esta etapa muy interesante. Con otra, otra proyección, siempre con el motociclismo, como nos gusta siempre compartirlo. Así que, bueno, vamos a estar hasta las 20:30. Sí, 20:30, vamos a estar este. Con este programa, bueno, haciendo una pequeña reseña de lo que hemos vivido en el año. Así que, bueno, nos pueden escuchar a través de www.fmindyrock.com.ar y a través de www.caballosdemetal.com.ar. Estamos en el 104.7 MHz FM i n d i e r o c k Bueno, acá los que están en vivo, por motomaníacos, estarán viendo. Lo tenemos a Julio s c a r a b o t t i、eh, que lo hemos invitado para que participe en nuestro programa, y también a Eduardo Veronés. Que son este, también compañeros de motocicletas independientes. Así que, bueno,、eh, un gusto, Julio, de poder este, recibirte. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Bueno, el gusto es mío. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí compartiendo este espacio con, con toda tu audiencia. Felicitarte, porque realmente tomaste una iniciativa bárbara, algo que, que hacía falta principalmente en la ciudad. Si bien hay otros programas de motociclismo a nivel nacional y en otros medios, este, aquí en t r e s a r r o y o s no había. Y bueno, está bueno, ¿no? Esto de, de poder compartir esta pasión que tenemos que es las motos, pero además de todo eso, la información, los encuentros, el mantener diálogo con, con personalidades del motociclismo, ¿no? Que, que hace tantos años que están en esto. Y bueno, realmente es muy lindo. Y bueno, como te decía, felicitarte a vos, a todo el equipo acá, este, que realmente llevan adelante este programa. Y bueno, por un 2025 con todo. Bueno, muchas gracias, Julio, por, por esas palabras. Y la verdad que sí, hacía rato que teníamos. Esa inquietud de poder este, volcarnos a la radio, de poder este, dar información. Siempre estamos informando a través de las redes sociales, como lo hemos hecho bastante tiempo.、Eh, nosotros vamos a cumplir con motocicletas independientes el, el 2025, cinco años. Así que ya es un número importante. Y bueno, a raíz de, de, de esa fecha que arrancamos, siempre se volcaron n e las redes sociales. Siempre la información de los encuentros, de los motos asados y lo que participamos también nosotros, pero bueno,、eh, le dimos otra, otro aire con esto, con el, con el programa, agradeciendo siempre a muchísima cantidad de gente que, que nos dio una mano, obviamente arrancando a, la, a los a ...a l auspiciantes que nos hacen la posibilidad de que podamos estar acá, y obviamente a la radio, a la Indie Rock que, que nos dio el espacio, así que esté muy contento de poder este, estar acá. Desarrollando esta actividad que, que la verdad q u es e interesante, la verdad que, como decías vos, hemos hablado con bastantes personalidades, muchísima gente que realiza eventos, también este, refugios motoviajeros y p e r s o n a l i d a d del motociclismo. La verdad que hemos cerrado un año con unas entrevistas muy interesantes, la verdad que, que da gusto poder este, realizar este, esta actividad, así que, bueno, muy contentos de, de poder desarrollarlo. Eh, ¿Querés, Dieguito, que vayamos con alguna tanda, la tanda publicitaria y un temita musical? Bien, perfecto. Y ya recamos con motomaníaco. Lubri Centro del Turco: aceite, filtros, aditivos, baterías y mucho más. Todas las marcas. Descuento con cuenta DNI: La Rea 198, Esquina Reconquista. Consultas: 2983-501878.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 Repuestos originales y alternativos, cubiertas, baterías e indumentaria. Consultas al 2983-425867. Motobox. Mecánica Copló, mecánica en general, frenos y embragues. 9 de julio 1128. Celular.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 m wast sr s ğbet e r r I p o g ellas。 バイバイあらもんね、tu あ a まぼう、べ e んらせてせえ、え、うまくもん Bueno, continuamos aquí en Motomaníacos. Bueno, un saludo le quiero mandar acá a Dieguito. Está acá, hemos compartido travesías rurales con Diego. Así que, me acuerdo que la primera charla que hicimos fue en San Francisco de Belloc. Que ahí charlamos que. Sí, h a b l a Sí, acu me acuerdo que vos me comentaste que me seguía en las redes sociales. En ese momento、ah, yo es dije, nada,、no, increíble, un bien, fan, bien, tengo bien, un fan. O、era famoso. Sí, bueno, pero era por el grupo c o r b e n Claro. ¿eh? Que vos ese seguías ese la ese historia del grupo c o r b e n Con la c o r b e n Con la c o r b e n los dos con la c o r、sí, b e n Echamos ahí un te una temática en común. Sí, espectacular. Sí, sí tuvo b u e n í s i m o esa me etapa. Ya m e c a m b i é d e escudería, pero bueno. t e c a m b i a s La c o r b e n siempre sigue en el corazón. Olvídate. ¿Ahora con qué estás, vos? Con una XMM. Claro, una motomel.、Sí. Linda moto esa. Mel, hermosa.、Sí. Linda moto. Sí, sí, sí ya sí. tiene otras cosas. Bastante distintas a la c o r b e n Claro. Más endurera s í、sí, más endurera, tiene suspensión invertida,、sí, tiene、claro. violeta. Claro. Orquillón, otra cosa. Sí, sí, sí, la suspensión es otra cosa. La suspensión, es otra cosa. Pero、sí. bueno, con tacos va como piña, Sí, olvídate. El motor es muy similar y... a la c o r b e n Sí, sí. ¿El motor sí. es varillero, el t u y o no? O es cadenero.、Eh, no, es cadenero. Es cadenero, e、sí, Claro. O sea, en la, la mecánica es muy similar a lo que cambia la distribución. Sí, sí. Así que espectacular. Bueno, Che, muchas gracias por, por venirte bueno, un ratito. No, no quería dejar que terminara el año sin venir a, a saludar este programa maravilloso, necesario en la ciudad. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras, Diego. La、bueno. verdad que es un gusto que, que uno te, te brinde esas esa palabras porque uno le pone voluntad y le pone mucha garra para poder llevarlo adelante. Y aprendiendo, como siempre lo digo en cada programa, aprendiendo día a día un poquito más,、sí. que es lo que hacemos desde que arrancamos. Así que, bueno,、eh, la、Excelente、verdad que se va ganando、programa. un poquito de experiencia, se va ganando, y bueno, la proyección es del año que viene si Dios quiere continuarlo. Y sí, cómo no. Hay contrato, yo creo que está el contrato firmado. Tenemos un、no? precontrato、no、con Diego. Tenemos un precontrato, así que est est estamos que vamos a seguir en e l 2025. Bien, bien, bien. bien. Bueno. Sí, bueno,、eh, un gusto recibirte. Bueno.、Eh, te deseo lo mejor para e l 2025. Igualmente. Así que, Igualmente. Este, bueno, nos cruzaremos si d o、no. s quiere n en alguna, en nos alguna ruta, nos algún camino. Salimos los caminos de tierra. Ah, en la página de YouTube. ¿Cuál el, es la tuya? El Camino Off-Road. Bien.、El、camino Off Road es el canal、Perfecto. de YouTube que. El canal de YouTube. Tengo, ¿Y、sí? en redes sociales, en Instagram o algo?、Eh, no, pero no l o d e mucha pelota. Lo seguís、ah, más es por YouTube. Sí, camino Off Road, pero no、eh, todo lo que vamos haciendo y eso lo voy subiendo ahí Perfecto. En, en YouTube, Perfecto. Así que, bien. Que ahí ya queda registrado para, para la gente que te quiera seguir. Claro. ¿A qué lo enfocas más que nada? ¿Qué A hacer r es lo que te interesa hacer más? Volcas mal las redes sociales.、Eh, y no, es todo lo que siempre hago: e salir s por los caminos de tierra. Claro, rural. Camino de tierra y tocar lo menos posible el asfalto. Y siempre armar previamente los caminos con la aplicación Osman, que está configurada para vos le decís quiero ir de acá al lugar B. Y te la arma todo por la tierra. Si es necesario, te toca lo mínimo el asfalto y siempre por la tierra. Mira, g u a impecable. Eso no、Así、lo sabías. Que... Esa, esa es la premisa del, del, del canal y de las travesías. Espectacular. ¿Y lo haces solo o lo haces con un compañero?、Eh, siempre lo hago con otro compañero que tiene un atornado y salimos los dos para todos lados. Espectacular. Algunos de los videos los he hecho solo y otros los hago con él. Él también tiene su propio canal. Claro. e s Juan R. Juan R. R. Bien.、Okay. Así que ahí están las dos. ¿Puedes e repetirlo? Las redes.、Eh, las eh, mi canal es El Camino Off Road.、Bien. El Camino Off Road. ¿Y el de tu compañero? Juan R. Bien, perfecto. R mayúscula. Ahí está, ahí quedó agendado para que la gente los pueda seguir. Así que bueno, un gusto verte, Diego. Bueno, igualmente. Lo mejor igualmente. para vos, así que gracias por estar presente. Igualmente. Adelante con el programa. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora acá tenemos, ahora tenemos la, la posibilidad de que Eduardo. Eduardo con Eduardo, con micrófono también. Con micrófono, Eduardo. Hola, Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes, j a d i e n c i a La verdad que es un placer. Poder compartir parte de este programa porque, inclusive, todo aquel que somos amantes de las motos y todo lo que eso concibe, este, tiene todo un mundo paralelo. Y la verdad que es muy bueno que alguien le dé difusión a eso en el sentido、eh, que corresponde. La verdad que muchas gracias, Mario. No, por favor, un gusto que esté presente. Eh, hemos compartido en el año unas cuantas cositas. Ahí estoy buscando fotos para hacer un video final. Y la verdad, que hemos participado de unas cuantas cosas. Unas cuantas cosas, muy lindas, por cierto. Che, bueno, ya que bueno podés hacerlo, lo voy a saludar yo a Hernán, a Cristian, a César. Este, a ver quién más tenemos acá, a Lucas. Un cariño muy grande.、Eh, bueno, ahí está ovacionado, está Eduardo. Estamos yo también. ¿Quiere que cante algo de la renga? Dice. Lo dejamos para el año que viene,、para、mejor. El año que tipo, viene. No, no vino preparado. No, no vine preparado a cantar. No, este... Sabemos que te sale a otro ritmo más fácil, no, pero. No, sí, sí, sí, igual.、Vale. Pero bueno. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. ¡Ah,、no, tremendo!、Eh, grande, ¡Qué grande no, tipo! Nada,、eh. <risa> <risa> no, un genio. Pero bueno, nada,、no, es cierto. Vivimos cosas muy lindas、eh, y está bueno este programa. Y bueno, principalmente también concientizar, ¿no? Uno que anda en moto todo el día,、eh, ve que todavía anda mucha gente sin casco,、eh, muchas mamás con los chiquitos,、eh, y después pagamos el pato todos. Sí, eso es cierto.、Eh, Concientizar que hay que usar el casco, que la moto es linda, que no es peligrosa, el peligro es el que la maneja a veces, este, pero pasa con una bicicleta, con un auto, con una moto, con lo que sea.、Eh, la moto es una pasión, es algo lindo.、Eh, yo he te, tenido el trabajo de contestar algunos mensajes por ahí, este, en los medios que dicen otra vez las motos, las motos, las motos. No, no es las motos, es la irresponsabilidad por ahí de aquellos que las manejamos sí, sí. a las motos. Eh, yo contaba casualmente hoy, hoy a la mañana, ¿no? El domingo. ¿Cuándo fue? No sé si el domingo, el lunes, no sé c u a n d o fue que fuimos a dar una vuelta con mi señora en moto los dos. Y me pasaban en una rueda, sin casco,、eh, haciendo esas locuras que p u e d e traer consecuencias no solamente para el que maneja la moto, sino para otro, ¿no? Este, porque son hábiles, está todo bárbaro, pero no es necesario de hacerlo acá en la ciudad, eso, ¿viste? No, no, más vale, no. Lo mismo que, que las contraexplosiones, que no entendés por qué, están、eh, praba, pra, praba, praba, praba.、Eh, no entendés cuál es el sentido, este, porque si vos me decís, bueno, tengo una moto preparada para las carreras, bueno, andá a las carreras, andá a las picadas, tenés lugares para hacer esas cosas,、eh, y no en la ciudad. Pero bueno, se está terminando un poco. Eh, con los controles que hay, sí, se e hace e l í c u a Sí, hay bastantes poco, controles,、sí. Pero te duele cuando atacan a todos los motociclistas, ¿no? Porque no todos somos los culpables de lo、no. que sucede, ¿no? bueno, vos imagínate que cuando arrancamos con el Motociclista de Independientes,、eh, lo que siempre intentamos a través de cada evento que realizábamos era poder eso, concientizar que los motociclistas somos gente común, que lo que queremos es disfrutar de la moto. Exacto. Que no le agregamos cosas para hacer ruido ni nada, que le u le ponemos accesorios para poder disfrutar la moto de otra forma y que somos gente común. Y por eso también fue que se empezó a volcar también a lo solidario, para que la gente comprenda que en realidad la, la, la, la inquietud y la, la posibilidad que tenemos nosotros s de poder este, brindar hacia la gente que tenga una imagen distinta de lo que mayormente cree el motociclista、Exacto. que lo que es. Que、Exacto. nosotros somos gente trabajadora, somos de, de diferentes oficios, lo, pero、claro. nosotros somos gente trabajadora. Sí, sí. Que lo que priorizamos es el disfrute de la moto, como lo hacemos siempre. La gente sabe bien, nos conoce perfectamente. Ya llevamos, como, Eva, como decía a decía hoy, r a ...decía h o va a ser cinco años que estamos con el grupo. Y la gente sabe la trayectoria que tenemos nosotros, cómo nos hemos manejado todo el tiempo. que Lo que queremos mínimamente es respetar las leyes o sea, que, que hay. hay. Y hay diferentes grupos, y vos fijate que la mayoría de los accidentes no está involucrada gente grande o gente de nuestra edad, sino son chicos que por ahí lamentablemente después lo s lloramos o lo lamentamos porque este, sufren accidentes graves, lo s vivimos permanentemente, y a veces la imprudencia de los automovilistas también, ¿eh? porque a veces pasa eso también, no solamente la moto. Eh, y mucha gente joven que por ahí no toma la responsabilidad. Yo fui chico también y también hice mis macanas, hice mis cosas y he tenido mi accidente de moto también.、Eh, este, uno entiende por ahí la situación, ¿no? pero hoy por hoy que tenemos la posibilidad de concientizar, de mandar un mensaje.、Eh, a ver, el casco hace calor, sí, es complicado, sí, pero es una seguridad.、Eh, uno tiene que salir de una moto, se tiene que poner el casco. Eh, sí, sí, es sí, fundamental no, ponerse el casco. Sí, siempre、eh, lo recalcamos.、Sí. Y bueno, yo recuerdo cuando bueno, Eduardo me decía también ahora que empezamos juntos en, en la fiesta del trigo, en el desfile. ¿no? Este, yo pensé que estaba de antes, pero no, también sí, no, eh, sí, eh, fue más o menos en el mismo el, momento el, el, en la fiesta del trigo. Una de las cosas que me acuerdo,、eh, cuando le dije, Che, puedo participar, sí, sumate con casco. Fue lo primero que me dijeron,、eh, muchachos, vamos a desfilar con casco. Sí, porque claro, creo es que es así. Son uno、no, no, la... de los detalles. Vas a un desfile que es principal en la ciudad. Entonces, todos esos detalles hay que tenerlos en cuenta. Lógico, porque te ve、sí. mucha gente. Son cosas que tiene que. que, tiene que o sea, el casco,、eh, va, la moto va con el casco y la, el casco va con la moto. O sea, eso lo sabemos que es así. Podés optar diferente. Hay cascos para diferentes estilos. Hay cascos abiertos sí, para sí, el sí. verano. Le podés buscar la vuelta si querés. Pero el casco es necesario para tener. l o Para seguridad, propia, seguridad. Más que nada. Sí, sí. Y más que nada. Obviamente que la,、eh, se pedía en la fiesta del trigo porque es una fiesta provincial y tenemos que brindar. Oye,、no, n cualquier lado que vos vayas a e o n t r a r algo. Pero bueno, sabemos que en la fiesta del trigo hacía calor, por eso diría la, la, la consigna. Exacto. El casco、eh, se lleva así o así. Bueno, yo quería conversar con ustedes más o menos.、Eh, los dos más o menos, un año hace que empezaron en, en Motosequita Independiente. Sí, más sí, o, o menos. Claro, el año pasado para la fiesta del trigo fue. El año pasado. o Bueno, y. Y ya hemos compartido unas cuantas cosas en s sí, sí, sí, varios una... eventos, inclusive los eventos solidarios en que hemos tenido la oportunidad de poder ayudar a mucha gente. Entonces, todas esas cosas son las que gratifican a uno que le gusta andar con la moto y no solamente en vano, sino que es algo positivo que, aparte de disfrutar de la moto,、eh, apoya a gente、eh, y también,、eh, como te puedo explicar, es una manera de enseñar. Cómo se puede andar una moto, se puede disfrutar una moto sin hacer las cosas tontas, como dice Julio. Sí, porque、usted. yo a mi edad, y yo arranqué 13, 14 años con las motos, me he pegado por razo corriendo en moto porque eran pistas de tierra y o pero dentro de la ciudad, en las calles, una boca a calle como venís, no la podés pasar porque la moto no la parás. No, no. no, no hay, que tener, hay que tener responsabilidad y eso es fundamental. Y hablando de motociclistas independientes, este, principalmente, bueno, se ha hecho un grupo muy lindo. Este, donde se prima la a mitad, s el compañerismo, este, como dice el nombre, somos independientes, cada cual hace su s cosa, s participan de otros grupos también, porque es así. Sí, olvídate. Y sin embargo, nos encontramos y nos llevamos bárbaros. Bueno, el otro domingo, de hecho, estuvimos en Claromecó, donde fueron muchos motociclistas que no están siempre en el grupo y sin embargo, somos conocidos, somos amigos, nos divertimos, la pasamos bárbaro, lo disfrutamos. O sea, son cosas lindas que vivís. Y, y te digo la verdad, uno, la edad que tiene, que no voy a decir este, la edad que tengo, más allá de que no supero los 35. No, yo te daba 30, mirá. <risa> no, pero te quiero decir que me,、eh, me hace bien.、Eh, sí. Me relajo, lo disfruto, me divierto. No hablamos de las cosas de todos los días, de los problemas de todos los días, sino que por ese momento nos olvidamos de un montón de cosas, charlamos, nos divertimos, jodemos. Este, y pasamos un lindo momento este, que hace bien, no son las cosas que a uno le relajan, es un hobby que a uno le relaja que le hace muy bien. Es como dice la canción: no somos muchos, no somos pocos,、claro. estamos todos locos.、Exacto. No, más vale. Bueno, por eso, de motomaníaco, sabemos que por qué viene motomaníaco, porque el motero medio maníaco, é es sí, sí. su moto. Así que Habemos,、bueno. de, todo, Habemos de todo, pero、Habemos、sí, volviendo a lo de,、eh, de Claromeco, fue el, el cierre que hicimos en el Campi Luz y Fuerza, que fue la primera vez. Desde que está creado el grupo, que realizamos un evento de este tipo. Sí, sí.、Eh, así que bueno, fue nuestra primera experiencia, que más que positiva. Olvídate. Quedó alguien molesto con el tejo, pero bueno, <risa> bueno, eso es secundario. No, yo más que molesto creo que quedaron debiendo plata, pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro momento. Sí, pero eso lo manejamos no, en privado. No lo podemos debatir al lado. No, d e j a l o en privado. Y después lo charlamos、eh, ese t e m a Sí, están viendo las cosas. Hay dolientes, pero... hay dolientes, doliente, sí, viste, se ponen a jugar al tejo este, y bueno. Hay d e s a f í o que después pierden y、eh, vienen las cosas, las consecuencias. p e n s e b a que me lo perdí. Sí,、ah, sí, sí, sí. sí, te sí lo perdí, pero no,、primero. pero volviendo, a, en, el, volviendo al fin de, de, lo que, de lo que. La idea que tuvimos fue una, una roteada que la verdad que nunca la hicimos en conjunto hasta Claromeco. Y Me tomo Claromeco porque fue ahora Claromeco. Pero en realidad pero nunca habíamos roteado en conjunto、eh, varias motos, nunca lo habíamos hecho. Siempre participamos de encuentros, pero cada uno maneja su tiempo. Sí, uno p a r a la mañana, otro p a r a la tarde,、exacto. otro p a r a la tardecita. Pero、mmm, tantas motos me parece que nunca habíamos salir roteado. Todos juntos, juntos esperándonos, acompañándonos. Y, y el almuerzo fue un almuerzo, una, una, o sea, bárbaro, una barbaridad. Bárbaro, nos tocó sí, un día soñado. Sí, sí, sí, tenemos sí, que agradecer la gestión de, de Betina y e r g i o Y yo que no pude usar la zunga, pero bueno, eso es un tema aparte sí, también. Sí,、no, nada, pero eso, eso cuando hagamos el canal de YouTube, <risa>、eh, sí, lo podemos e s t r e a r ahí sí, si querés. Sí, sí, sí. Pero bueno,、bien. dejémoslo ahí, que la gente no se quede con l a s i m á g e n e s por favor. No,、eh, no, no. d e j é m o s、no, con la moto. Una pena, porque podía haber sido la foto del grupo. Pero bueno. Este, no, no, no pude mostrar mis dotes. ¿Vos querías decir algo, Eduardo? No, no, me abstengo.、No, ah, <risa> bueno, no, no. No, pero no de la s u e r o s a n o p e no de ese tema, sino de otra cosa. No,、bueno. no, la verdad que sí, por razones de trabajo no pude ir, así que me lo p e r d í e s e Pero bueno, ya va a breve momento. No, sí, tenemos un verano por delante donde seguramente vamos a hacer alguna otra salida. Sí, no, aparte es como charlamos nosotros el otro día. Que fue la primera experiencia, o sea, nunca habíamos sí, realizado. Sí. Hay cositas que, que nos sirvió de, de base esto, sí, sí. porque hay cositas que por ahí hay que modificar de, de cómo se organiza.、Sí. Pequeños detalles, pero la verdad que la esencia. No, del pero plan... salió, salió mejor que si lo hubiésemos organizado bien, digamos. Yo creo que sí, yo creo que sí. Este, pero, pero sí, fue una experiencia repositiva. Eh, la gente que fue fue con la, con, la mejor, con la mejor onda. Yo no saqué la cuenta c u á n t o éramos, pero 20 como mínimo. Sí, yo creo que sí. Y aparte、eh. habíamos estado el sábado anterior、claro. en el premio de la fiesta anterior, que nos había convocado la、bien. municipalidad también. Sí,、no pudo estar eh, que juntamos. Obviamente teníamos posibilidad de disponibilidad de trabajo. De, de, de espacio. Porque mayormente la gente por ahí no sabe, pero bueno, está bueno comentarlo que muchas veces cuando hacemos eventos que nos convoca la municipalidad. Eh, hay un cupo con, en todos los Exacto, vehículos, vehículos calaballos, todo lo que participa en un desfile. Hay un cupo porque si no sería muy descontrolado para manejarlo.、Exacto. Entonces, siempre convocamos cuando desfilamos, más que mayormente son los del grupo que están todo el tiempo. Sí, sí. Por ahí hay gente que pregunta, pero no le podemos dar lugar porque no disponemos nosotros del lugar.、Exacto. En este caso, yo consulté, me hacen la invitación de la municipalidad, que siempre estoy agradecido porque. Nos tienen en cuenta. e n t o n c e s consultó si había disponibilidad de, de, de Despacio, espacio. De Me dijeron que no había problema, entonces, bueno. Se hicieron invitaciones a la mayoría de la gente que, que siempre se sí, habitúa cuando con hemos estado. Y hoy estaba recordando la foto del año pasado cuando hicimos la juntada ahí en, en el Preda e l Festa i d e l t e r i g o que fue enfrente al escenario.、Sí. Y la mayoría estaban ahí, los que participaron sí, el sábado estaban ahí. Porque vuelven. Así porque... que se, se hizo un grupo bárbaro. El sábado también lo d i s f r u t a porque si bien hay gente que no está en el grupo por su compromiso, por su tiempo, pero cuando tiene un poco de tiempo va y comparte.、Pues、exacto. Entonces, eso es bueno. El sábado estuvo buenísimo por la cantidad de motos. Sí, sí, y como vos decís, es lindo eso cuando salís a la ruta y no son 3, 4 motos, son 15, 20, que es otra cosa. Sí, nada que ver, no, pero aparte, bien、eh, manejando los tiempos, obviamente que todas las motos van a diferente velocidad, pero. Pero siempre tratamos de que、Pero、haya el conjunto. Todos juntos, porque nos esperamos. Este, ahí en el ingreso nos esperamos todos, después entramos todos juntos. Sí, olvídate. La verdad que vale la pena destacar esas, esos momentos y esas cosas. Agradecer, por supuesto, al Campi n g l u i s f u e r z a y a e n z o y a t i n a como vos decías, este, que bueno. Organizaron un poco la estadía ya, que la pasamos muy pero muy bien, y que bueno, la vamos a repetir. Tenemos que ir. Hay tantos lugares lindos aquí、uh. cerquita nomás, como el que queden, como tantos lugares donde podemos ir y pasar una linda tarde, un lindo momento, y llegar en un ratito, ¿no? Sí, olvídate.、Eh, ya te digo. Seguramente vamos a tener. Algunas cuantas salidas más ahora que se viene la época linda, porque sí, después d hay que aprovecharlo. Si bien andamos todo el año, el frío es más complicado. Y s a más complejo, al, al aire libre es más complejo, puede pasarlo. Pero bueno,、eh, yo siempre lo tomo,、eh, cada evento que se realiza lo tomo como, como una experiencia. Entonces, la experiencia te, te dice、eh, qué podía hacer y qué no podía hacer. Y bueno, este tipo de evento, como fue lo de Claromeco,、eh, fue de 10, así que bueno, ya estamos convocados. Para la fiesta del trigo del 2025, así que bueno, el grupo ya tiene su, su fecha para, para, para marzo. Exacto, bueno, saludos a Lucas y a Hernán que siguen mandando mensajes acá en el grupo de Facebook, en tu transmisión que estás Bien, haciendo en vivo. Les mando、eh. saludos sí, a Bien, todos los que están ahí, bueno, así que gracias por <risa> participar. Vamos a escuchar un temita musical y ahora seguimos nuevamente con Motomaníacos. Ahí estamos, bien. Continuamos aquí en Motomaníacos, el último programa del año de esta primera edición que comenzamos en el n e 11 de septiembre de este año. Así que, bueno, cerrando una etapa aquí con la gente de Indie Rock, con Diego en la Operación Técnica, que siempre nos da una mano muy importante para que podamos este, realizar este programa. Bueno, voy a empezar a hacer unos agradecimientos. Espero no olvidarme. A mucha gente, pero bueno,、eh, la verdad que tengo que agradecer muchísimo a los auspiciantes, como en este caso el u r i c e n t r o del Turco,、a、Ariel, muchísimas gracias por el apoyo, a Veterinario de r u g o a Daniel, muchísimas gracias, Daniel, a Leo de Veterinaria s w i s s m i b e t Seusmibet, así se dice, muchas gracias, Leo, por, por el apoyo también, a Mercalgénica Coplo, a Nelson, que está en nuestro grupo Motosequistas Independientes, también como. Como Leo, como Leonela, así que muchas gracias por estar. A Nacho de Motobox, muchísimas gracias por, por este apoyo. A Lucas d e h o n o r í a Doglioli, gracias Lucas, Lucas estuvo participando varias veces del programa acá, así que haciendo el aguante. Y también a Fabián Fernández de G-Motos Racing, Fabián,、eh, uno de los que estuvo desde que arrancamos con el proyecto de, de, de Motomaníacos. Así que le tengo que agradecer muchísimo a, a Fabián, le mando un saludo muy grande, porque lo fuimos charlando, lo fuimos proyectando y siempre necesita una persona que, como que te haga un poco de. te escuche, así que bueno, fuimos manejándolo ahí. Le tengo que agradecer a Rama Membribe también, que Rama fue el que en realidad me dijo, por más que lo conocía Diego,、eh, me dijo, bueno, ¿por qué no lo consultabas, Diego, para hacer el programa? Así que bueno. A través de, de esa gestión con Rama、eh, salió Motomaníaco, así que aquí estamos. También un saludo muy grande a Marcelo Santillán de San Cayetano. Un saludo muy grande, Marcelo, por te, todas las gestiones y, y la ayuda que nos has brindado para poder este, conseguir gente, contactos. Y、eh, la verdad que se han logrado reportajes de una, un calibre importante que ni siquiera yo lo tenía en mente que posía, se podía dar. Así que muy agradecido a toda la gente de la FM Indy Rock. Porque la Indie Rock me recibió con los brazos abiertos.、Eh, a todos los que son colegas eh, eh, haciendo programas, como también la gente que está del otro lado, que proyecta, que está acá adentro, así que muy agradecido. La radio cumplió 23 años, estuvimos participando hace muy poquito del aniversario de la radio, un evento que fue mi primera vez que participé, así que muy agradecido por, por todo, por lo que nos han brindado. Así que muy contentos. Tengo que también agradecer. Que Motomaníacos, en su breve lapso, porque no es tanto, hace que estamos, recibimos dos menciones, o sea, dos, dos este, menciones al programa, sí, que bien digo,、eh, de la gente Dueños de la Libertad, de Punta Alta, así que le tengo que agradecer a, a Betty de Punta Alta por, este, por esa mención que nos mandó. Horacio d i c r o s estuvo participando varias veces de, de los eventos de ellos, representando motosequistas independientes, así que muchísimas gracias. Y también a la gente de Kilómetro 400. Que también este nos dio una mención, así que muy agradecidos por, este, por esa actitud. La verdad que nos queda en la memoria ahora、eh, que tengamos esas menciones, nos quedan para, para siempre.、Eh, también le tengo que agradecer a ...a la radio de Paraná, a Sergio, de la radio Paraná, así que, que nos retransmite en todo el mundo, que gracias a la gestión de Nando Sendra, que le mando un saludo muy grande también de Tu Moto en la Radio, de Olavarría. Que también gracias a él este, pudimos conseguir、eh, la gestión, o hizo la gestión para poder este, ser retransmitido por la radio de Paraná. Así que muchísimas gracias. Así que este, son muchísima cantidad de gente que tengo que agradecer a cada uno que nos ha seguido a través de las redes sociales, que nos ha mandado saluditos, que nos ha mandado mensajitos. Los que siempre estuvieron en vivo, que son un montón de gente. No los puedo saludar a todos, pero los veo que están conectados, así que les mando un saludo muy grande. Y bueno,、eh... Capaz que hagamos un temita musical y después ya seguimos con una pequeña reseña. Ya nos quedan 20 minutos de programa, así que bueno,、eh, gracias a todos. Si me olvido alguno, voy a seguir nombrando a algunas personas más todavía que me quedan agendadas acá, pero el agradecimiento a todos es total por, por el apoyo que nos han brindado. Así que bueno, seguimos con Motomaníacos. h i t you when it's too late. h i t you when y o u d i e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 Motomaníacos. Motomaníacos. Martes, 21 horas. Repite, viernes, 16 horas. Motomaníacos, Radio Cooperativa i n d i e Rock. Muy b u e n a r u t a Muy, buena Muy rutas. buenas rutas. Muy buenas rutas. Bien, continuamos aquí, Motomaníacos. Bueno, seguíamos charlando acá con, con los chicos. Tenemos que mandar un saludo al resto del grupo. Sí, por supuesto. Que siempre nos están siguiendo.、Bueno. s un también. abrazo a, un, un a abrazo Javier, a Javier también, bueno,、eh. Y a todos los chicos que, que son varios. Sí, sí, bueno, sí, por ahí sí, no voy a dar nombres porque me voy a olvidar algunos. Así que bueno, todos los que están siempre, como te s e q u i t a i n d e p e n d i e n t e que pertenecen a nuestro grupo, les mandamos un saludo muy grande. Y bueno, les deseamos lo mejor para el 2025. Seguiremos compartiendo, como lo venimos haciendo ya bastante tiempo,、eh, mucha actividad, como siempre, como venimos desarrollando. Así que bueno,、eh, nosotros tenemos el año que viene nuestro primer evento va a ser Cóndores de Acero. Así que l e mandamos un saludo a los chicos de Cóndores de Acero de González Chávez. Que justo estaba c o m p a r t í una foto en el Face del otro día de ...de una fecha que hicimos en... en enero. Creo que en e r o de este año, f u e Claro, que yo no pude ir. Claro,、eh, que fue un motazado. No, no, era una juntada motera.、Eh, siempre la pasamos de d 10 con los chicos de Cóndores. Así que, bueno, ojalá que podamos repetir una negatividad en conjunto. Y los chicos ya tienen la fecha para、eh, en enero 29 y primero de febrero. Tienen en su encuentro de moto. Así que, bueno, vamos a estar participando ahí. Y después tenemos、eh, la gente de Cama Tandil. El 15 y 16 de, de febrero en la Quinta Belén, así que vamos a ver si podemos participar. Después, lo que, lo que tiene que va a pasar, se superpone en la fecha mucho, una atrás de la otra. Sí, sí. Después, sí, bueno,、difícil. mayormente uno participa en lo que puede. Por ahí, como somos varios, por ahí algunas veces algunos pueden ir a un evento, otros pueden ir a otro evento. Como、Será、ha pasado. n de... o ¿no? Ha pasado que van a lugares más lejanos, por ahí van algunos también y llevan la bandera y, y representan a. Eso al grupo. es lo bueno de este grupo: que si bien no está todo el grupo en completo en un evento, van cuatro o cinco a un lugar, dos o tres a otro, llevan la bandera.、Claro. Parece que no, pero estamos presentes en distintos lugares. Exacto. Bueno, y también recordar que este año de Juárez te trajiste e t mención de motociclista independiente sí, y de motomaníaco exacto, también. Exacto. ¿no? Estuve diciendo de motomaníaco y, y fue la primera mención que recibió el grupo. Claro. Así que, este, que ganaste un premio. Por supuesto, no podía ser de otra manera. De otra manera. <ríe> <ríe> <ríe> premio al、ah, no, no, lindo de, de Carril e r Lentitud. No, lo de lindo、sí. no se hizo, porque si no, capaz que lo ganaba. Y、sí, yo creo que sí. Sí, pero no hubo concurso de belleza. No, no hubo concurso. No, no, no, <ríe> el Princeso no hubo. No, no. Muy buen fin de semana. Arrancamos con un poco de agua,、sí. pero bien. Muy, bueno, buen vos te comiste toda la lluvia del, del viernes. El viernes, el el viernes con el p i d e m í o nos pegamos、Exacto. una mojada.、Ah, parecíamos pacto, parecíamos tremendo. Pero、sí. la pasamos re bien. No, pero después nos tocó un fin de semana bárbaro. La verdad que sábado y domingo estuvo hermoso. Compartimos también. Sí, acá, cuatro, la, acá el amigo que arrancó con el asado, viste,、y、hizo oso. Pero...、Eh, bueno, pero、pues、yo empecé. ¿Eh? La iniciativa, <ríe> ¿quién la tomó? ¿Eh? No. no, no, después Eduardo terminó ahí, pero bueno. Este, yo tomé el fuego, prendí el fuego. e s c u c h a m e cosa más importante que el fuego, si no, ¿cómo cocinaba? ¿Eh? No, arrancamos a las 12. Quique que hizo una parrillada cuando llegamos a las 12. Ah, bueno, bueno, ustedes también. Nosotros、claro. llegamos con agua también el sábado. Claro. Un, un poco, poco, pero no, ustedes agarraron mucho. No, no, nosotros fuimos el viernes. Fue terrible. t e r m i n a m o n Parecíamos gitanos el sábado de la mañana secando las pichas、no, en la soguita, <risas> abajo las plantas. terrible. Pero pasamos un fin de semana, la verdad que lo de Benito Juárez fue algo interesante. Lo disfrutamos un montón y nos no, no, fuimos a disfrutar, que es lo principal, y salió todo redondo porque hicimos un fin de semana excelente. Exacto. Así que bueno. Eso、eh, te queda en la memoria porque son cosas que no te olvidaron. Sí,、más. fue mi primer motoencuentro también. Este,、claro. Hay que decir lo que es. Me sumé al grupo y bueno, fue mi primera participación también. Así que la pasé muy bien. Sí, la pasé muy bien. No dormí, pero la <risa> pasé muy bien. pero. Pequeños detalles, ¿viste? Pero bueno. <risa> gente de otros lugares, sí, otro sí, tipo sí. de cosas. Y la pasás bien porque、sí. son, es otra cultura. Sí, sí, Entonces parece、armado. que no, pero son experiencias que no se te olvidan más. No. No porque te encontrás con gente macanuda, hay como todo, ¿no? Pero、eh, realmente la pasamos bárbaro. Sí, ¿no? pero ¿verdad? en estos tipos de grupos así es muy raro encontrar gente que no se adapte a lo que es la base de ser un motociclista. Es que la mayoría somos buena gente, entonces este, la mayoría copa el lugar y, y eso es, evita que, que haya cualquier otro tipo claro, de gente. Claro, porque otro tipo de gente por ahí es como que no tiene entrada, no tiene lugar, entonces no se、Exacto. puede acoplar. Exacto. Porque la gente que está en sí sin decir nada no lo permite, simplemente con su comportamiento, su conducta. Exacto. Entonces ya se ha hecho como una normativa. Exacto. Todo el que está en un grupo, que es motero, sabe más o menos a qué se tiene que hacer. Exacto.、Tener. Se evita entonces, cualquier tipo de c o m p o t i e n t o El que、comienzo. comparte sí, sí. va, el que no tiene idea, no comparte, no va. Exacto. Lo saludamos a Sergio también acá, ¿eh? Sergio Oliver saluda acá también. Bien, un está, saludo,、vale. un saludo a Sergio. No, los chicos también tenían derecho de admisión. c o s a que, bueno, si aparecía sí, sí. alguna cosa, ellos tenían derecho de admisión, pero no, no. No, no, le a l i e r f e o Le sale perfecto a los perfecto. chicos, le sale perfecto. Sí. Y, el lugar muy lindo también. No, el Pacto de Loretti es uno de los lugares muy lindos de, de la zona, la verdad sí, que sí. ese lugar está bárbaro. Y retornaba a los chicos, porque retornaban nuevamente después de un tiempo que n o habían parado.、Exacto. Desde así, la pandemia, creo que fue, ¿no? De la pandemia, exacto.、Eh, le salió bárbaro, la verdad que el encuentro le salió bárbaro. Y lo disfrutamos un montón, nosotros lo disfrutamos muchísimo.、Uh -huh. Y como cada evento que, que realizamos, le tenemos que dar una mención simbólicamente a Horacio de Croce, que fue el que más ha viajado、uh -huh. representando a Motosequita Independiente en este año. Exacto. Porque、sí. él ha participado de muchas, muchas actividades, que, que fue el que más viajó, es la realidad. Sí, sí, sí. Sí, sí pero sí. ha habido representación prácticamente en todos los、sí. encuentros, ¿no? Sí, sí, la sí. Que sí, hemos tenido、muchísimo. esa suerte de decir, bueno, estamos en un grupo que. Te ven acá, te ven allá, compartí acá, compartí allá. m parece que no, no es fácil. Y más como estamos viendo hoy por hoy. Sí, aparte, los gastos son los muchos también. Hay que disponer de tiempo,、sí. de plata, de un montón de cosas, ¿no? Sí, este, olvidate, los v d a e l números cambiaron para poder manejarse. Ahora、sí. no, no precisa yo otra plata para poder manejarse. Pero bueno, a la medida que uno puede, tratamos de participar y representar la ciudad, que siempre fue el fin del grupo. Exacto. Por eso se llama Motosequita Independiente, pero Tresarrollo es la principal. Porque sí, es representar、sí. cada lugar que vamos, sí,、eh, sí. representar la ciudad, que es lo que, el fin que se creó. Exacto, esa es la idea, sí, sí. Así que bien. Y que está abierto a todo aquel show, motociclista que quieran, siempre sumarse, siempre estamos dispuestos, ¿no? Sí, sí olvidate, esa es la idea. Es, es tenemos、eso. muchos amigos, tenemos, sí, ciudad, tenemos muchos amigos, y en la zona tenemos muchos amigos también, que siempre nos, nos están siguiendo. Obviamente, acá en el, el FEIT hará mucha gente que nos, que nos sigue todo el tiempo y sabe lo que. Sí, que que más, de, más de una vez vienen y comparten con nosotros. Hay、sí. gente de la zona que viene a compartir momentos con nosotros. Pero o l v i d a t e González Chávez. Bueno, c h a s g r c u a n d o estuvimos、bueno. en el Motoclub, lo mismo, con lluvia y todo, vinieron chicos de San Cayetano.、Sí, Realmente、sí, o sí, sí, sí, sí, sí. está muy bueno eso. ¿no? Sí, los chicos de San Cayetano siempre están presentes. González Chávez y muchísimos lugares que por ahí uno, no nombrar t o d o porque por ahí nos g u i d a m o s pero y, siempre tenemos contacto con la gente. Nosotros no, no hemos realizado un evento grande, digamos. Pero bueno, es difícil organizar un,、sí. un, un evento más grande. Nosotros realizamos、eh, en el COLIFA, que fue, hicimos el m o t a z a d o Ese ya fue como m o t o c i c l e t a independiente. Sí, sí. Yo había realizado solo de mi parte en, el, en la sociedad rural,、sí. pero no figuraba como m o t o c i c l e t a independiente. Era de, de organización mía. Sí, sí. En el COLIFA fue m o t o c i c l e t a independiente. Bueno, por diferentes cuestiones, no lo, no lo repetimos, pero bueno. Siempre está en carpeta poder hacer un nuevo、bueno, e v e n t Bueno, después se hizo en la sociedad rural también, ha habido un、sí, sí, montón. Sí. Que también el clima nos acompañó hasta por ahí nomás, porque después bueno, muchos vinieron de afuera, se tuvieron que ir. Sí, tuvimos、eh, un clima este, feo. p e r o b u e n o Le pusimos mucha garra, la municipalidad nos dio una mano, sí, sí. porque nos comentó el sonido.、Eh, mm. pero hemos hecho varios eventos,、eh. sí, ahora sí. no me vieron a la memoria a todos. Bueno, después, como decíamos, allá en el, en el Motoclub. El Motoclub, sí, sí el eh, motoclub eh. tenemos contacto barro, siempre le mandamos un saludo a la gente del Motoclub, al Gringo, que es la cabeza principal de. Del de, motoclub, pero bueno, son gen, bastante gente que trabaja ahí y ellos siempre tienen la mejor, así que seguramente volveremos nuevamente. Porque sí, bueno, sí. cuando realizamos el, el evento no nos acompañó el tiempo, la verdad,、Tampoco. que fue un fin de semana muy、Chloría、feo. Tampoco, y y todo, después, y así todo así Fuimos un montón, ¿eh? fuimos un montón porque está la foto que le sacamos en el salón. Sí, sí. Lo que pasa que después, por diferentes cuestiones de. de, de Organización que obviamente el Motoclub prioriza su prioridad sí, y las lógico, categorías. Vale, Entonces, siempre se fue como se fue charlando, se fue charlando, pero no pudimos concretar la fecha. Pero está pendiente, o sea, sí, sí. tenemos la idea de poder repetirlo nuevamente. Y bueno, ojalá que nos toque un tiempo como corresponde para poder、eh, que no, no sé si se ha realizado muchas veces una concentración masiva en el Motoclub y poder este, que giramos en el autódromo, o sea. Los chicos pusieron su cantina, fue un evento bárbaro. Lamentablemente es que... nos, nos falló el clima. Todo ese tipo de cosas、eh, estamos siempre supeditados al clima, lamentablemente.、Sí. Porque andar en moto va al aire libre, entonces todo depende del clima.、Exacto. Es el, el mayor、eh, problema que tenemos cuando el tiempo no acompaña. Si no, es hermoso. Y、saludamos aparte... a, a Mamá Motera, también a Cristina s í á bien. Mamá、ahí. Motera, Cristina, le、eh, no, no mandamos un saludo muy grande. Bueno, María、la、Rosa、peninche. también, n、eh. María Rosa también la saludamos. Sí, a todos. No, Mamá Motera、sí. se prende en t o d a l a que puede. Escuchad,、sí, Cristina. Mamá Motera, Firme sí, ahí. Sí,、eh. le mandamos un saludo es, muy grande. Es nuestro estandarte el motociclista sí, independiente. Sí, Ella es nuestra ¿Eh? principal, es nuestra mamá Motera,、vale. siempre está presente <risa> en cada lado. Diego, ¿querés ir a la tanda publicitaria? Si ya después cerramos. Dale, perfecto.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 g Motos Bolívar, 515, c o n s u l t a s y turnos, dos nueve o c t u r n ocho cero s i e t Bueno, estamos cerrando motomaníacos. La última edición del 2024, así que bueno, muy felices. Este, les quiero agradecer a, a Julio por, este, por estar presente, también a Eduardo, que se han venido para, para estar acá en el cierre de l ciclo de Motomaníaco. Así que bueno, si querés decir algunas palabras, Eduardo, por, para cerrar. Creo que hemos arrancado bastante bien con el grupo, hemos compartido muchas cosas y espero que el 25 nos depare muchas más y mejores. Y un saludo grande para todo aquel que está en el grupo y el que no, que se quiere incorporar, que les gustan las motos, que venga n Bueno, yo sigo de secretario acá. Dale, dale. Saludo a Nando también, ¿eh? Nando está saludando de acá. Y se acabó de cambiar el cable de la c e l r a d o r a de moto p q u e se me había roto. Así que bueno, este, ahí estamos, ¿eh? Candia, ¿no? Sendra.、Eh. Sí, Nando Sendra, de, de. tu moto en la radio de La Barría. Bueno, le mandamos un cariño grande también. No,、sí. yo simplemente, primero que nada, les deseo salud, que eso es lo más importante. Eh, a cuidarse,、eh, hagan de cuenta que hoy es el último día. Entonces, no piensen tanto en el mañana, sino piensen en el hoy. A disfrutarlo,、eh, no hagan muchos planes a futuro. Disfruten el momento, disfruten hoy, no discutan, no pelean porque no sirve para nada no. Este, y no se soluciona nada. Hay que estar la, tratar de la felicidad de hoy. Si a vos se te termina el mundo, te dicen hoy se termina. ¿Cuántas cosas te quedaron por hacer? Muchas. Entonces, hacelas, disfrutalas, vivílas, cuídate, c u i d a t a tu familia, lo que sea, pero sobre todo tener salud.、Eh, eso es lo más importante, tomarlo con, con humildad, con ganas, con, con felicidad, de tratar de pasarla bien. Y bueno, le a g r a d e c i i m e n t o Mario por la invitación acá.、Eh, para mí es un placer también estar integrando m o t o c i c l i s t a s independientes. Me siento muy cómodo, me siento muy bien. Eh, me hace bien,、eh, que eso es lo más importante, lo disfruto y bueno, y ojalá tengamos muchas más juntadas ahora en el 2025. Así que felicidades para todos, éxitos en el programa. Yo creo que después de este programa esto se va para arriba. Este. Vos de s d Calculo. v o e g e No, si、sí. no, sí, estoy mirando、Venimos. el rating. El rating, estoy mirando unos picos、Venimos、tremendos a... porque está en pantalla. Sí sí, sí. sí, sí, Venimos sí. a marcar una presencia este, acá, así que. Nacional.、No. e pusimos la vara sí, bien, bien alta. Por gracias, el... por, gracias por la invitación. Gracias, Felicidades para todos. Gracias a la gente acá、eh, de, de Indie Rock. Un cariño grande. Los conozco de hace tantos años también. Y bueno. Un placer, gracias por la invitación y feliz año para todos. Bueno, gracias, al gusto que hayan venido. Y La venido. verdad que gente así hace que se puedan lograr cosas como las que vos querías hacer. Te dieron la oportunidad, el espacio y acá estamos. La verdad que gracias a todos. Bueno, bien, este, les agradezco a ustedes por, por venir acá. Así que bueno. El,、eh, el, la parte monetaria con la relamo.、Eh, g Después relamo g s en privado. Ah, bien, listo. Listo. Ah, perdón, vamos、sí, sí. al aire. No,、eh, trata de. Sí, no, no, Después lo、no, no. cerramos eso. No, p o n e m o ¿cuánto? <risa> que... Y no, lo que, sabemos que tiene un cachet, ¿viste? Pero bueno,、sí. ahora termino y me pasas por mi oficina y te atiendo. Dale, dale, dale. Y、gracias. como dijera mi amigo, no tenía pueblo por pago, no hay pueblo. <risa> gracias, felicidades. Bueno, este, ahí lo tengo, Horacio de Croce, que me está llamando en vivo, pero no lo voy a poder atender. <risa> así saludo, que le, le mando un saludo a Horacio. Un saludo muy grande aquí, que un saludo muy grande. Y a todos los chicos del grupo, a todos los que están participando,、eh, siempre estamos este, tratando de hacer cosas en conjunto y la pasamos de 10. Así que bueno,、eh, tengo que agradecer un montón de gente, pero bueno, el tiempo es tirano.、Eh, la verdad que he, he reportado de personalidades de un nivel importante, así que este, no voy a dar todos los nombres porque sería muy extenso, pero tengo que agradecer muchísimo por, por la posibilidad de poder estar acá. Como lo decía hoy, la radio. Eh, me dio una posibilidad importante de poder estar acá, así que le tengo que agradecer a, a Diego y a toda su gente, a todos los oficiantes, a todos los amigos que me han dado una mano para, para poder seguir al contacto, algún número telefónico, alguna persona para poder charlar, a toda la gente que, que está en las redes sociales, que las ha y a encontrado, ya sea refugios o gente que haya organizado encuentros o juntadas moteras. Y bueno, le, le he mandado mensajes interesadamente, siempre se han sumado para. Para poder promocionarlo a los eventos que han realizado. Así que ...el、eh, agradecimiento para general, para todos, porque mucha gente ha ayudado para que Motomaníacos haya crecido. Así que bueno, el agradecimiento es general. Bueno, este, Diego, te deseo para vos un excelente 2025. Nos estaremos viendo nuevamente si Dios quiere.、Eh, lo mejor para vos y para toda tu gente. Bueno, amigos, este, cerrando Motomaníacos, l e deseo lo mejor a todos. El próximo año、eh, nos estaremos viendo nuevamente si Dios quiere. Un saludo muy grande, como decimos siempre, usen el casco. El casco siempre se usa para andar en moto, así que es la prioridad que tenemos que tener. Y bueno, un saludo muy grande para todos. Feliz 2025. Chau, gracias por todo.